Kæfø kan no du dorme? U er smukmænd at de i la sektion, la science avancerer, at det er en que Transporterer als er Miguel Artime, quiens Miguel, meget muy, Eh, por si alguien piensa que tiene algo que ver con, con la marihuana o algo de esto, no, no, no tiene ¿No? nada que ver. ¿no? Bueno, eso es lo primero que dice ella. No vamos a hablar de María, no, no, no os preocupéis. Pero vamos a hablar de, de, de historia, ¿no? Porque bueno, es bien sabido eh, que a las brujas eh, se les pasaba por la hoguera hasta, iba a decir esto no hace mucho, os, bueno, siglo XVII, dieciocho Y, eh, y la verdad es que si esta mujer eh, Rosa García lo explica desde un punto de vista bastante desconocido y es eh, la lucha de clases eh, en la Edad Media eh, pues ya había clases como ahora no y la gente pudiente pues comía pan de trigo uh -huh. pan blanco no y, y la gente pues más pobre eh, pues comía un pan eh, hecho a base de centeno en pan negro, digamos, Ajá. que aparte de no ser tan sabroso les les ponía a volar literalmente. Ah, sí, el pan negro que, que por ejemplo bueno este título de la película que, que se han dado los Oscars, ¿no? Que también se habla este pan que era que era de después en los tiempos pues de, de más pobreces del que se se tomaba y nos cuenta esto que ...creaba este efecto con, que, desconocido, ¿no? Que... Exactamente, a ver, es que el morcajo, el, el pan que, que hacían el morcajo negro... ...que se hacía a base de centeno... Eh, ...el problema del centeno es que el, el, lo atacaba un hongo... ...que se llama cornezuelo, si se pueden ver fotos... ...se llama cornezuelo porque el de las espigas parece que brotan tal cual... Un, ...un cuerno, ¿no? Un pequeño cuerno... ¿Sí? Y, ...y este, este hongo eh liberaba, o sea es, es rico en alcaloides estas sustancias vegetales que que de producidas sí. por el metabolismo de las plantas Que, que, están, que son muy ricos en sustancias psicoactivas, o sea, en droga, digamos. Son en, alucinógenos directamente, Alucinógenos, ¿no? exactamente. Un poco como como si te tomaras un LSD, ¿no? Bueno. Un, un ácido de aquellos eh, míticos. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Eh, te tomas ese pan negro y veías cosas raras, ¿no? O... Exactamente, veías cosas raras. Las <risas> sustancias químicas de, de este hongo eh, contenían alcaloides, como la ergotamina, eh, que, que literalmente te, te podían poner a alucinar, como si, ya te digo, como si fueran un, un LSD. Claro. Y entonces, ¿qué pasaba Pues que esta gente pobre, eh, que, que no tenían acceso nada más que al pan de centeno, eh, contaminado con el cortezuelo, eh, con el cornezuelo, perdón, pues eh, se, les entraban de toda clase de, de alucines, se ponían a... El famoso baile de San Vito era uno uh -huh. de los de los síntomas eh, que también les asaltaba, y ¿qué pasaba? Pues que los pudientes, los ricos, que los veían eh, pues, pues estar prácticamente eh, medio chiflados, medio locos, pensaban que era el tema todo de, de posesión, de demonios, y que eran pues brujos, ¿no? Mm -hmm. y, y a los pobres estos, eh, aparte de pasar hambre y estar contaminados por el hongo, pues todavía terminaban en la hoguera, fíjate tú. Pues muy muy interesante este, este apunte histórico. En Amazings.es podéis ver toda, toda esta información. Vamos a cambiar de tema y ahora otra entrada también, la de cinta adhesiva, pero una cinta adhesiva muy peculiar. Cuéntanos. Sí, esta, esta entrada la he, he escrito yo, eh, que soy un forofo de la biomimesis. A ver, cuéntanos. Eh, pues esto de la biomimesis, eh, a ver, nosotros tenemos un montón de científicos, ingenieros, eh, por ahí trabajando, intentando buscar soluciones a, a todo tipo de problemas, ¿no? y entonces ahí es una es una corriente eh, que lleva unos años en boga que lo que dicen es para qué vamos a a estar devalándonos los sesos, buscando soluciones, cuando la naturaleza, en la mayor parte de los casos, ya, ya ha encontrado una solución al problema, ¿no? O sea, vamos sea, vamos a copiar o vamos a buscar referentes en la naturaleza, como si en, en arquitectura, esto hace tiempo, pues sí que eh, hemos visto pues casos de este tipo, ¿no? Gaudí hacía bastante eso, pero aquí ya, a nivel pues tecnológico, ¿a, a qué se ha llegado? A ver, algún, sí, algún ejemplo. Exactamente, bueno, y Calatrava, ahora que decías tu arquitectura, es verdad sí. que hace como costillares y todas estas cosas, ¿no? Claro, es Para... inspirarse en la naturaleza. ¿no? De estructuras. Bueno, pues claro, lo que lo que usan los, lo que hacen los ingenieros ahora, te digo, como la naturaleza ha tenido tantos milenios, tantos millones de años de de prueba y error hasta encontrar métodos que, que funcionen, pues es inspirarse directamente en los animales para tratar de solucionar problemas. Entre entre otros, por ejemplo, el el, el pico del martín pescador, que es este eh, pájaro que se tira al agua, ya sabes, y sale eh, con un pececito en el pico, eh, se utilizó en su día para para solucionar un problema de los trenes bana, bala japoneses ah, sí. que cuando entraban en, en un túnel hacían una especie de boom hacían un ruido tremendo el boom sónico que llamaban y los vecinos de alrededor de los túneles pues se quejaban muchísimo del ruido no y, y como el Martín Pescador eh, tenía un diseño de pico absolutamente aerodinámico eh, que podía incluso entrar en el agua sin apenas provocar olas ni ondas, para no asustar al pez, pues al final copiaron un poco el morro del tren, inspirándose en el Martín y y consiguieron evitar el boom sónico. Pero yo lo que te quería hablar en este caso era del gecko, de estos famosos lagartos que los ves caminar pues por el techo. Y dices, ¿cómo se puede pegar este animal? ¿Cómo puede estar trabajando, caminando con la cabeza hacia abajo y no se cae, no? Bueno, Pues eh, la naturaleza la ha dotado con una especie de pelos que recubren sus, eh, sus patas ¿eh? Eh, y estos pelos eh, que se llaman setae ¿Sí? tienen la cabeza plana, se pueden aplastar eh, y para aumentar un montón eh, la superficie de contacto, eh, haciendo posible que aparezcan unas fuerzas eh, físicas que se llaman fuerzas de Van der Waals que operan solo a nivel molecular, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate, eh, pues lo que lo que consigue este lagarto, eh, que es caminar por, incluso por cristales, eh, por zonas tan tan lisas y tampoco rugosas como el cristal, pues eh, lo, están, lo han invitado ahora unos científicos alemanes eh, para buscar eh, una cinta adhesiva. Eh, que puedas eh, pegar de, de manera, eh, que incluso te puedas colgar tú de la cinta. La foto que ponemos en la Amazing es bastante descriptiva. Sí. ¿eh? Se va el científico colgar de, colgando del techo, como si fuera Spiderman. O sea, para poder hacer el lagarto, mmm, ya hay esta cinta adhesiva, o para hacer, como tú dices, para ser Spiderman, pues... <risa> Exactamente, <risa> lo que han hecho es, buenísimo. en esta cinta de silicona han puesto una especie de pelos, eh, imitando a la piel del gecko, y eso ha aumentado ha multiplicado por dos el, la capacidad adhesiva de la cinta pero no solo eso es que además la cinta la puedes pegar y despegar miles de veces sin que pierda capacidad adhesiva y lo puedes hacer incluso debajo del agua y, y, y la verdad es que debajo eh, del porque, agua también impresionante sí, sí. bueno debajo pues del agua. Nos... Y, que, y no deja ni, ni no deja restos eh, Eh, adhesivos, eh, pega, pegamento ¿no? Eh, o sea que es realmente asombroso lo que han hecho inspirándose a la naturaleza que bueno pues nos to tomamos nota también y de, de esta faceta también, la biomimesis que nos has mm -hmm. contado y, y bueno pues que, que promete cosas muy interesantes nos tienes que ir contando ¿eh? más cosas sí, relacionadas con este biomimesis espiloso, espinoso en otro programa te hablo porque vale, es alucinante lo que hace este, este garto. Muy bien, pues muy interesante esta línea de investigación y ahora vamos a hablar de cuántos humanos puede alimentar la Tierra. A ver, cuéntanos. Sí, ya sabes que hace muy poquito, el día 31 de octubre, pues la ONU declaró que le había nacido el humano eh, número 7.000 millones, ¿no? 7.000 millones, sí. Incluso sí. había una una página donde te decía qué número ocupas tú dentro de estos 7.000 millones, que también lo, lo comentamos fui yo, aquí. fui yo el que ah, te tú, hablé de la calculadora hasta de población en, sí, sí, sí, es verdad. En ¿Lo recuerdo si fuiste tú? Bueno, pues eh, lo que los científicos han estado preguntando ahora es eh, qué capacidad tiene el planeta, ¿no? Hasta, ¿Cuántos humanos puede dar alimento eh, antes de que esto se vaya un poco al carajo? Sí. Eh? Y, y esto viene a cuento de, de Thomas Malthus, que, que es bueno fue un clérigo anglicano, de, inglés, del siglo XVIII, que escribió un ensayo que se considera el principio, el, el nacimiento de de la ciencia de la demografía. Y Malthus, ya en el siglo XVIII, era muy, muy poco optimista y decía que, eh, literalmente decía, el poder reproductivo de la población es tan superior al poder que la Tierra tiene para producir alimentos que sustenten al hombre que la muerte prematura debe, de un modo u otro, alcanzar a la raza humana. O sea, que como ves, es era muy pesimista este hombre, ¿no? Uh -huh. Y lo que han hecho ahora los científicos es eh, hacer una especie de cálculo, saber eh, hasta dónde puede llegar la Tierra, cuántos eh, humanos puede sustentar y bueno han llegado hay bastante consenso eh, Edward o Wilson por ejemplo eh, que es un sociobiólogo de Harvard muy famoso muy conocido basa su estimación además en cálculos de disponibilidad de recursos eh, lo que ha hecho es calcular eh, la tierra cuántos eh, cuántos alimentos puede generar eh, y, y ha llegado a una cifra entre los nueve mil y los diez mil millones entre nueve mil y diez mil millones entre nueve mil y diez mil millones somos ahora mismo siete eh, mil y ¿Sí? al ritmo al que esto va creciendo ¿Sí? a finales de este siglo eh, eh, entraremos eh, pues entre los nueve mil y los diez mil millones uh -huh. entonces eh, la cosa está poniéndose pues muy uh -huh muy jorobada digamos, ¿no? Sí, sería finales del siglo XXI. También había el dato que, claro, que ahora hay 7.000 millones de, de seres humanos, pero pues hay mucha gente que, que pasa hambre y que muere de hambre, ¿no? Y era también el dato este terrible de que a, ahora mismo hay alimentos para alimentar a todo el mundo, pero no lo hacemos, ¿no? No, no hemos llegado sí, a eso. Sí, hay un, claro. Hay, está claro que hay grandes graves problemas de distribución y tendríamos que cambiar un poco la forma de pensar. Incluso eh, hay científicos que proponen eh, a, abandonar eh, directamente el la alimentación carnívora, pasarnos todos al a vegetarianismo, o como se llame, sí, pasarnos todos vegetarianos, porque la cantidad de cultivos que se dedica, de, de terreno que se, que se dedica a pastos, eh, es, eh, está produciendo mucho menos de lo que podría hacer si se dedicara a, a, al cultivo de alimentos no para, para humanos directamente. Si lo hiciéramos, si todo el mundo nos pasáramos, eh, nos hiciéramos vegetarianos, ...pues eh, podrí, sí podríamos estar más cerca de los 10.000 que de los 9.000 millones... Uh -huh. ...pero de todos modos los científicos eh, también son optimistas... ...porque es cierto que se está reduciendo el, el número de nacimientos en todo el mundo... ...y que se estamos, nos estamos aproximando al, al nivel de reemplazo... ...que recuerdo haberte hablado de él también... ¿Sí? que se había establecido en 2,1 niños por mujer, ¿no? Sí, es verdad. En el momento en que alcancemos esa cifra, que también parece ser que se va a alcanzar a finales de este siglo, el siglo XXI, pues eh, si tenemos un poco de ojo, eh, pues la población podría estabilizarse y, y, y no llegaría a, a ser tan grave como Malthus dijo en el siglo XVIII, ¿no? podríamos evitar y esquivar la, la extinción. Bueno, pues a ver si la ciencia también avanza, incluso esto, ¿no?, en la fabricación de alimentos y, y podemos pues crear alimentos también para, para todo el mundo de una forma más sencilla... Y eh, esperemos que sí, para, para todo eso también es importante el estudio científico. Vamos a hablar ahora de una, una historia relacionada con Faraday y una historia muy curiosa. A ver, hay que vigilar dónde se sienta uno, ¿no? ¿Qué pasó Exactamente. aquí? Exactamente. Esta es una historia que he publicado en mi blog, Mike en que me ha hecho mucha gracia. Lo he encontrado en, en un blog estadounidense de una, de una chica que se dedica a bucear un poco en las, en las hemerotecas de, de su zona, que es de Utah, Eh, en busca de, de anécdotas curiosas sobre, sobre científicos, ¿no? Y esta me hizo bastante gracia, porque, bueno, hablaba de Faraday y de un, de un accidente tremendo como en una mina. Bueno, yo sabes soy asturiano, aquí estamos bastante sensibilizados con el tema de los accidentes de las minas, y a lo mejor por eso me, me hizo gracia la, la anécdota, ¿no? Pero bueno, Faraday ya era un, un científico muy famoso en, en Inglaterra en su época, Y, eh, pues, eh, el gobierno británico, a raíz de este accidente que te comentaba, de Haswell, en el uh -huh. condado de Durham, en el que murieron 90 hombres, que se dice pronto, pues eh, le enviaron como comisionado a, a investigar qué había pasado en la mina, que, eh, si se podía haber evitado, o, bueno, estudió un poco el estado en el que, en el que aquellos hombres trabajaban, ¿no? Y entonces, pues, Faraday fue para allá... Y se puso a hablar con los inspectores, entró en la mina, lo miró todo con mucho cuidado, con mucho ojo, y les preguntó, bueno, y aquí para para saber si el aire entra con un flujo constante, si hay bastante aire en las galerías, si esto está ventilado, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo lo comprobáis, no? Y los... Eh, Los encargados de la mina explicaron, bueno, era un método bastante... No había cronómetros como ahora, ni caudalímetros, nada por el estilo. Entonces lo que hacían era, se alejaban uno del otro, ¿Sí? eh, los dos inspectores, eh, uno con una vela eh, y un poquito de pólvora, la dejaba caer un poquito de pólvora, como si fuera rape sobre la llama de la vela, y el otro, alejado a cierta distancia, pues contaba el tiempo que tardaba en llegarle el olor a, a pólvora quemada, ¿no? Bueno, método bastante rudimentario, ¿no? <risa> sí, sí, bastante rudimentario, pero bueno, era efectivo. efectivo. Sí, sí. Ellos eh, pues iban dándose cuenta más o menos por esta manera, pues sabían si el, el aire circulaba o no. Y a Faraday pues no le disgustó el método, dijo, bueno, pues sí, es, está bien, está bien el método, pero tenéis que tener mucho cuidado con, con la pólvora, porque ya sabéis que esto hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Dónde lo guardáis? y le contestaron pues nada, no se preocupe, que lo guardamos en una bolsa muy bien atada. Y dice, vale, perfecto, pero ¿dónde guardáis la bolsa? ¿Dónde está la bolsa esa ahora? Y pues sin que le respondieron de una absoluta manera despreocupada diciendo, está usted sentado en ella, ¿no? Que te, imagínate el, el bote que debió de pegar a Faraday cuando se dio cuenta de que estaba sentado encima de la, de la bolsa donde guardaban toda la pólvora en una mina en la que habían muerto 90 personas, hacía bien poco buenísimo, pues muy, muy bien brutal. muchas gracias Miguel por toda, todas estas informaciones y en saber más, ya lo sabe pues en Amazings.es y también en Michael Knight, en este blog de, de Miguel que, que está muy bien, bueno pues un abrazo y hasta la próxima un abrazo, gracias, buenas noches, noches. Forever oh. pull